Pablo Bertolini, te saluda. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio. ¿Cómo están todos? Muy bien, Betiana, vos sabés que en Radio Carmes y en nuestro programa, en la siesta que nos fue, este, siempre tenemos, me detengo a contestar eso porque me parece importante charlarlo justamente porque estamos siempre observando qué pasa en el mundo de las trabajadoras y de los trabajadores y nosotros pudimos desarrollar nuestras tareas durante esta cuarentena, pero no es así eh, en tu caso, porque vos sos profesora de danza, sos trabajadora independiente y cómo fue pasar por esta cuarentena y todavía permanecer en la cuarentena betiana bueno la verdad que es eh, fue principalmente muy triste creo que es la palabra que definiría el tema de tener bueno como todos toda la argentina básicamente dejar su lugar de trabajo eh, pero más triste por ahí el tema de, de que la danza se trabaja mucho con el contacto con la con la persona y que no es un cliente que viene a comprar y luego se va, son alumnas que por ahí las tenemos hace 10 años viéndola todos los días, y la verdad que desprenderse de eso es, fue muy costoso. Eh, en mi caso, como bien decía, soy una trabaja, trabajadora independiente, tengo mi escuela acá en Santa Rosa hace 15 años, eh, vivo pura y exclusivamente de mi escuela de danzas, no tengo otro sueldo ni otro trabajo, eh, ni recibo ningún beneficio político de ningún tipo. Entonces, la verdad es que se hizo muy cuesta arriba. Y nada, eh, lo que yo quería expresarme hoy es el tema de, de que por favor eh, el gobernador, el intendente o la autoridad que se tenga que, que por favor tratar este tema lo haga y nos tenga en cuenta como una parte más de la sociedad. El arte es muy desvalorizado en el país y en esta situación, o sea, más a la vista quedó. Estamos, sabemos todos que ahora el 8 abren los gimnasios, el 5 abren los restaurantes y las birrerías y en ningún momento se tocó nuestro tema o nuestro área, como si realmente no existiéramos. Y es muy triste y es muy, muy desesperante. Eh, hay en casos que muchos profes tienen otros trabajos y pueden seguir sosteniendo esta situación de, de no concurrir a las clases. Y hay otros muchos que no podemos aguantar más que el claro. tiempo ya, ya, ya nos está llegando el agua al cuello realmente. Decías, Betiana, hace un ratito nomás que fue muy complicado, fue este, dificilísimo eh, atravesar esta pandemia y, y que eh, atravesar, mejor dicho, la cuarentena y que todavía estamos en cuarentena y yo tenía ganas de decirte, verdaderamente me, nos parece también que se hizo prácticamente imposible porque este, si vos estás alquilando justo el lugar en donde das clases, por ejemplo, esto se habrá vuelto insostenible. Eh, yo estoy alquilando el local, pero todos sabemos eh, que un alquiler no es solo el alquiler, es la luz, los impuestos, que es la, la luz que es comercial, por lo tanto es más cara que en un hogar, eh, los impuestos municipales, el monotributo, todo lo que hay que seguir pagando mes a mes, como todos los ciudadanos, no digo que, que el mío sea un caso particular, pero nosotros no tenemos el ingreso Y tampoco es justo tener que cerrar las puertas, es muy triste y es muy injusto tener que cerrar las puertas a una institución, en mi caso que ha representado al país en otros países, porque he tenido la suerte de llevar a nuestra provincia a otros continentes con mi escuela, y es muy injusto que no se tenga en cuenta absolutamente nada de todo esto que estoy diciendo. Más, yo entiendo perfectamente el tema de la cuarentena, el distanciamiento social y me parece genial cómo se manejó el presidente, el gobernador en, en toda esta situación, pero viendo y considerando que el lunes 8 pueden abrirse actividades como los gimnasios, como zumba, como ritmos latinos, que no se tengan en consideración otras actividades, o sea, como las escuelas de danza. Los, las instituciones que estamos avaladas eh, municipalmente como escuela de danza No tenemos ninguna respuesta hasta el día de la fecha. Claro. Y me parece que la lógica es que si se puede una cosa, se debe poder la otra, porque el manejo en las clases es exactamente el mismo. Esto, esto, esto no... es lo que nosotros queremos hacernos oír. Claro, no hay ninguna diferencia, Beatiana entre este, una, un tipo de danza u otra, digamos. Pero... No, en... sí. Sí, sí, no, contame, contame. No, no, el, el, el, el, quiero aclarar que no tenemos nada en contra de los gimnasios, al contrario, estamos súper felices de la gente que puede empezar a trabajar. Claro. Eh, pero no entendemos el por qué unas sí y otras no. No hay ningún tipo de diferencia. Podemos trabajar tranquilamente dibujando los cuadrados de 6 metros cuadrados que se pide en el protocolo, teniendo un alumno separado del otro con las medidas establecidas por el protocolo. Se puede trabajar exactamente igual no estamos pidiendo que nos regalen nada, ni que nos paguen los alquileres, ni que nada. Solamente queremos el mismo derecho que está teniendo otro tipo de, de rubros. Queremos trabajar nada más Claro, claro. Este, es lo que habías este, mencionado al principio, Betiana, que entendemos perfectamente que este, la relación con alumnas y alumnos, este, en, el, en tu caso y en el de otros profesionales este, de las danzas, es sumamente importante a la hora de justamente sí. mantener una asiduidad, un ritmo, eh, una cantidad de asistencias o de clases por mes, y eso es recuperable Betiana? Eh, no, el tiempo que puede ser o sea, yo siempre quiero ser muy positiva no eh, yo en, en el caso mío también la gente tiene que entender que una escuela de danza no es solamente un grupo de gente que se junta a bailar claro. en, mi, en mi caso por ejemplo y en de muchas colegas somos realmente escuelas de danza donde se dictan profesorados de danza yo tenía alumnas que tenían que recibirse este año después de seis años de estudiar la carrera Y obviamente por la cuarentena se tuvieron que suspender los exámenes. Eh, es muy triste, pero bueno, eso no es culpa de nadie. En algún momento yo quiero ser positiva con mis alumnos también y decir, si no es este año, es el año que viene, no, no pasa nada. Pero sí lo que no se puede sostener más es el tema de poder trabajar para poder seguir pagando el alquiler y poder seguir teniendo la institución muy en pie. Muy bien, muy bien. Porque es, cuando, esto, esto, cuando pase esto, todas vamos a querer tener el salón para volver. Si claro. no pagamos, no lo vamos a tener. Claro, es no, además destillo. es, es tener, que, tener que volver a montar todo. Esto es totalmente no, es entendible. En es, es totalmente entendible, Betiana, porque además tampoco es que estábamos en una situación de parabienes sí, en sí, la Argentina, sí. sobre todo teniendo en cuenta la economía. ¿Esto pasa en Santa Rosa o pasa en toda la provincia, Betiana? Mira, yo no quiero hablar como con la verdad absoluta. Sí tengo alumnas que, que son de otras localidades y esas alumnas pueden abrir sus escuelas, por ejemplo, en Pico, se llevó a un acuerdo con Deportes, en el que las escuelas de danza eh, van a poder abrir como si fueran eh, gimnasios, digamos, siguiendo claro. el mismo protocolo, hasta que salga el protocolo definitivo de danza, pero mientras tanto, se prioriza el trabajo del ser humano y del que vive de eso, cosa que acá en Santa Rosa aún no pasó. Muy Yo bien. no digo que no se esté trabajando, sino que necesitamos que los tiempos se apuren. ¿Hay algún, ¿Hay algún colegio, algún cuerpo que, le, que les agrupe, Betiana, a vos y compañeras y compañeros eh, como profesores y profesoras de danza? ¿Tienen algún, algún grupo o algo que los pueda representar frente a las autoridades también, a través del cual, por ejemplo, se podrían enterar o podrían este, debatir un poco? yo sé que hay una asociación llamada APADA que estuvieron nombrando claro. de la cual yo soy socia hace solo un mes y soy socia nada más, no formo parte de la comisión ni nada y ellos lo que me hacen llegar a mí es que se están moviendo y que están trabajando en la medida que pueden pero es lo único que yo sé por parte de ellos eh, sé que otros profesores, colegas míos que no son parte de APADA la, de la porque hay muchísimos que no, no son parte eh, que están moviéndose por sus lados y están consiguiendo intentar llegar, es más, creo que mañana vamos a tener novedades, pero por un profesor independiente que, que se esforzó por llegar a hablar con, con el intendente. Claro, claro. Eh, sí, sí, no, hay, no, no, no alguien, si alguien que tenía alguien, contacto no Sí. Alguien sí, que sí, tenía llegada y, y, y, y puso una Exacto. conversación en, este, sí. en, en alguna conversación puso de manifiesto sí. esta necesidad de la que nos estás hablando. Betiana, sí. la verdad es que es muy, muy entendible todo lo que está ocurriendo eh, estás dando muchas muestras de eh, tomarlo de la mejor manera la verdad es que tenemos una mirada parecida con respecto a lo que es el comportamiento de nuestra sociedad, también lo mencionaste al principio, eso está muy bueno este, que a la hora de cada sector reclamar este, por la vuelta al, al, al laburo, digamos, este, también demos una opinión de cómo vamos viendo cómo va la cosa. Y en nuestro territorio se fundamenta mucho más tu reclamo y el de compañeras y compañeros tuyos sí. porque, porque estamos como más aliviados, parece ya, en sí. fase 5. Y, y bueno, te iba a preguntar, finalmente te iba a preguntar si habías averiguado sobre los programas nacionales de ayudas económicas para trabajadores autónomos, para, o sea, hay muchos grupos de, de, de trabajadores no registrados que reciben algunos beneficios del Gobierno Nacional. También por ahí van con demora o van a cuenta gota, pero por ahí sabías si te habías eh, eh, enfocado en eso de alguna manera para solventar tantos gastos, Betiana. No, la verdad que no... Eh, yo estoy acá con eh, una compañera, una colega, eh, la profesora Michelle Cornuz. Quería también que ella pueda hablar un poco. Eh, yo la verdad que no he recibido nada, ninguna ayuda. Ella sí está enterada de que hubo escuelas en Santa Rosa que recibieron una especie de subsidio para pagar sus alquileres. Yo nunca me enteré de esa convocatoria o de ese... como para poder estar en las opciones a que me ayudan, nunca, nunca me enteré. Eh, y según lo que sé, hubo escuelas en Santa Rosa que fueron beneficiadas con un dinero, pero yo nunca supe qué escuelas ni cómo acceder a eso tampoco. O cuál era el Así programa que... o el plan. Exactamente. Muy bien, muy bien. Eh... Betiana, me decías de tu compañera. Este... Sí, por ahí si ella quiere hablar, yo, no quiero... yo quiero aclarar que no estoy hablando en nombre de APADA ni de nadie, solamente como una civil más. Eh, alguien que quiere trabajar y mi palabra no es la voz de todos, por supuesto. No, y no, se, sé se... que así como yo, eh, hay mucha gente que se comunicó conmigo sabiendo que hoy iba a hablar y todos piensan igual. Lo único que estamos pidiendo es igualdad en el trato del tema. Muy bien. Y que ya no podemos esperar más. Se ha entendido perfectamente, Betiana, y este, lo dejamos para la próxima. Dentro de poco vamos a poder tener una conversación con vos y con tu compañera. Eh, te, bueno, iba, te quería preguntar el nombre de tu escuela. Mi escuela es Escuela de Danza Sal Jayal. llevamos 15 años en Santa Rosa. Muy bien, muy bien, ahí está. Escuela de Danza Sal al-Jayal. Al y, Wetiana, sí. te agradecemos muchísimo este encuentro y esperamos que dentro de pocos días la novedad sea que nos la cuentes vos y tu compañera y que sea que se vaya a poder volver a determinada normalidad, a una nueva normalidad, se dice ahora, ¿no? Sí, una mejor Esperemos. Ojalá sea así y ojalá en el, mientras tanto, este, también te termines de, de enterar o te llegue la información necesaria para ver si podés ser este, beneficiaria de alguno de estos planes que le han hecho falta a todos los segmentos del trabajo en la Argentina, trabajadoras sí. y trabajadores de todo el país. Betiana, te agradecemos muchísimo este ratito. ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, gracias a Michelle que de la Escuela Puro Ritmo que está acá conmigo acompañándome. Eh, y bueno, un saludo a todos mis compañeros eh, que están pasando por esta situación y que nada que tengamos la fe de que vamos a volver el 8, que las autoridades nos van a escuchar y que el 8 vamos a volver como el resto de las actividades. Así sea, Betiana, y que seguramente por la positiva vamos a salir adelante. Gracias sí, de nuevo. Sí, Gracias a vos. Bueno, ahí estaba Betiana Elizondo, la profesora de...